da igual porque el tío fíjate lo que ha hecho mira el mapa ha hecho lo que hace un campo se pilla los dos desembarcos ¿vale? se pilla Silencio. los dos desembarcos territorios de dentro, pacta por arriba y por abajo y tiene solo dos batallas al día que son las defensas del territorio y el tío, tío igual 16? tiene 500 tanques de tier 10 ah, ¿sí? aunque pierda 10 al día da igual porque en 7 días se acaba el ciclo de congelación y vuelve a tenerlos todos disponibles No, tico, eh, la cuestión es que debemos jugarlo con, con un poquito de cabeza lógicamente si sabemos que, que el, con el que nos enfrentamos compañeros nuestro de aquí de español eh, tiene más posibilidades que nosotros dejarlo pasar y no nos dar la lata sí, a ver, eh, pero hay que la cuestión poquito, es que a los F siendo realistas no hay ni un solo plan español en mi opinión ¿eh? que pueda ganar a los F es mi humilde opinión Claro, por eso He haremos esta SF, uh, creo igual que, fin, ganar dos o tres planes de, de, de todo el segundo europeo. Creo que el fin de esto es eso, es conseguir de alguna manera reducir sus tanques. La única manera, es? ¿cuál es? ¿Qué? Es poniéndonos planes por delante para que en menos de siete días se queden sin tanques. Pero Pero, no, no puedes. Bueno, eh, voy a decir una cocina. Ya que tienen dos desembarcos, por ejemplo, Si tienen batallas por desembarco siempre en Portugal y en, y en Baleares... Es que una cosa, pero no hay que interrumpa, Cortés, es que en momento que pierdan un desembarco se les cae el pelo. Porque España es súper complicada, porque desde el desembarco te atacan pilas de territorios a la vez. Si, por ejemplo, pierden las Baleares, el tío que está en las Baleares le puede atacar Cataluña, Valencia y Andalucía, lo cual supone tres batallas a la misma hora. Ahí sí hay desgaste de tanques, pero primero quita las Baleares. Hasta que no le quites o Baleares o Portugal, al tío no le desgastan los tanques. No se los desgastas porque lo recuperan, o sea, te tiene de sobra. Nosotros en BEC estamos ahora teniendo tres clan war al día, tres clan war, perdiendo una media de 10, 15, 20 tanques. Y nos da igual, pasamos el ciclo de 7 días. Y esos tíos tienen el doble o el triple de tanques que nosotros. Nosotros no, podemos contar de que como tienen ya pérdida de tanques de desembarco, en vez de tirar nosotros el desembarco por o Portugal, o podemos entrar por Renorte de África y tirarlos a Andalucía ¿vale? o podemos entrar por donde he dicho, por Córcega y tirar por el sur de Francia hacia abajo creo y por el que, sur de Francia creo y hacer las tres cosas al mismo tiempo, ¿eh? las sería cuatro, lo pues, ideal? las cuatro, o sea, la única forma de hacerlo claro. sería ¿Eh? atacar los cuatro francos a la vez eh, lo único es? que podemos tener en nuestro favor es eso sí, de Gera. De Gera. Sí, pero yo insisto en que hay que ser realistas yo no es pochafaros la ilusión ¿eh? pero yo insisto que a los F No creo que haya ni un solo clan español, incluido Price, en mi humilde opinión, que les pueda ganar, ¿eh? O sea, igual le ganas una de cada 20 batallas. Pero vamos. Había... Perdón, me había pedido la palabra Rajed, de los Hispania y Simo, que querían comentar una cosita. Hola, hola. A ver, eh, voy a cambiar los tornos un poco de la conversación. Eh, nosotros somos un clan chiquitito de y pico personas. O sea, no somos un clan grande que tengamos... Una filial, como tiene aquí Miura, o tiene otros clanes. Entonces, el tema este de que nos juntemos todos aquí, no sé cuántos clanes estamos aquí. ¿12? ¿15? Fácil, ¿no? He perdido va, la cuenta. Por ahí va. Vale, somos muchos. Entonces, no sé si habéis visto, eh, y a mí es un caso que me llama mucha atención, ya te digo, Clan Wars nosotros no lo hacemos aún de momento, no tenemos gente del todo, pero si os habéis fijado en la zona del Centro Europa, hay un clan que se llama Vía. Son cuatro clanes de Vía. Y es curioso porque no tiene todos los territorios el día primero. No tiene el primero, el segundo, todos tienen más territorios. Entonces, eh, estamos siendo 12 clanes que estamos hablando de tirar fichas, capturar regiones y mil historias. Entonces, una pequeña idea, que me llamaréis loco, eh, igual nos gustará, es nosotros hace un tiempo estuvimos, eh, ya seguimos, mirando la posibilidad de por qué no juntar los clanes españoles o varios y montar un clan grande de verdad. O sea, que dejemos de ser novena hispana dejemos de ser quienes somos, seamos España y seamos lo que un conquistemos, que tenemos cuatro clanes, cuatro filiales bien, pero cuatro funcionando como uno no que seamos quince tíos que intentamos hacer algo, o quince clanes porque no, siempre Acab pasamos. acabas de abrir la caja Pandora yo y es una situación <risa> difícil es un tema que poco gusta pero si lo que estamos tratando es de conquistar eso Eh, yo creo que es la mejor opción, es la más difícil, la más complicada de empezar, pero es la vale. puede dar mejor solución. Porque seguro que como nosotros hay un montón de clanes que tienen 45 personas, que tienen a lo mejor 5 o 6 personas que tienen tier 10, que podrían ser útiles y por esa sencilla razón eh, nos se aprovechan. Si juntamos 10 clanes con nuestra posición, que tenemos 4 personas... Con tier 10 estamos hablando de 40-50 tanques de nivel 10 o más. Bueno, la que estábamos hablando aquí en esta reunión, creo yo, es que, por ejemplo, lo... para empezar a hablar de Yo soy Biggie, de Drip, es que lo que estamos hablando es que incluso el clan más in insignificante con 15 jugadores en esta coalición nos sirve de momento para empezar lo que queremos hacer, que es conquistar el territorio que queremos conquistar. Pero ya solo con las fichas que vosotros tiráis, si os, nos toca... El... Contra vosotros, cualquiera de coalición ya pasa a la siguiente ronda. ¿sabes? Ya es un equipo más que está llegando a la semifinal o a la final, a octavo de final. Y el final yo, yo, yo creo que sí que me entiende. ¿eh? Y la misma posibilidad que le das a un equipo de fuera. Eh, eh, entonces, es, no estamos dentro que de cabe mejorando las posibilidades, simplemente jugando al factor del azar. Yo, no, perdóname, pero no comparto esa opinión. Yo siempre he visto, en eh, todo el tiempo que uno lleva jugando a esto, que tú sigues aplicando, y estamos hablando de un clan solo, en este caso le dije un notum, sigues aplicando en un mapa durante seis meses y eso lo capturas al final, sea por aburrimiento o por lo que sea, ¿eh? imagínate 15 clanes al mismo tiempo, sin nadie aflojar, sino directamente todos los días los 15 clanes a lo que tienen que hacer, aplicando en cuatro sitios diferentes, pum, uno, dos, tres, cuatro, pum, pum, pum, te digo yo que en menos de una semana diez días nos metemos ahí, ¿eh? Yo, vamos, no es que sea yo más el optimista de aquí, pero yo creo que es así, ¿eh? <risa> eh yo pido te la palabra, la el... Ah, perdona, ¿eh? Perdona, no pedí la palabra, sí, madre, sí. perdona. A ver, soy el Pandi de Gea, de acuerdo, el comandante de Gea y Gea 2. Eh, el venir a la reunión lo veo positivo, la idea la apruebo yo y los dos clanes que somos, lo que veo, lo que ha dicho el compañero anteriormente, creo que lo que se trata es de que nos unamos todos. Y una cosa es hacer de todos un clan. Eso no es lo que veníamos a hablar aquí, esa es la primera y qué punto de vista. La segunda, ¿La segunda? eh la Eh, cuando empezamos los primeros contactos que tuvimos Vimos que muchos clanes De los que los Miura Tuvimos contacto con, con ellos Vimos que estábamos echando en Baleares Por probar Blackbeard Es un mapa asequible Creo que sí que se puede reventar Al equipo más fuerte Dependiendo de una estrategia a, Dependiendo de la suerte Que siempre nos influyen las Clan Wars Y veo que sí que se puede atacar Baleares Pero creo que es más factible intentar por lo menos recuperar Canarias que también es español empezar con una táctica que es lo que vemos aquí que veo yo que tenemos un poco de dudas entre los que estamos aquí y sería ponernos de acuerdo en realizar varios ataques de acuerdo intentar conquistar por ejemplo, es una idea que doy yo recuperar Canarias que es español también no nos no eh, no nos olvidéis ya tenemos eh, por allí y entraríamos por África y a la vez Eh, teniendo contactos, eh, si no diarios, semanalmente para realizar entre comandantes de campo varias estrategias, que nos conviene por Córcega entraríamos por Córcega, Portugal, Portugal y hacer una avanzadilla, que está bien que nos quedan dos semanas, bueno, pues lo podemos tener como entreno, y entonces lo que quería expresar era eso, o sea, mi opinión es recuperar Canarias, que es más fácil, que es español y entramos avanzando por abajo, atacaríamos entonces Andalucía, Portugal y Baleares, que no entraríamos por Córcega y atacaríamos a la vez, o sea cosa de estrategia y de comandantes y comandantes de campo, claro está la idea es buena, pero de eso a unificarnos todos los clanes en un clan, no es la idea que cada clan creo que tenemos aquí ¿por qué? porque mi clan no es militarizado, o esa es la primera ninguno de los dos clanes que somos somos militares. somos de un grupo de gente en la que comparte la opinión de intentar recuperar un, un territorio, echar tres fichas si podemos, si hay gente, y si no, pues echaríamos dos. Entonces, pues, esa, bueno, era, esa era mi opinión. Gracias. A ver, pero una pues, cosa que... Yo... No, es no, Eva te... está intentando hablar y no puede. ¿Hay algún tipo de problema con su... A ver, ahora, mmm, ahora, ahora se lo ha encendido el pilotito No Está no, Debe tener un problema con el micrófono Arreglártelo en tu Ha perdido no, la radio ni... de Sanchez No se te oye, Eva Bueno, como bien ha dicho el compañero Lo que arregla o no Y es verdad que bueno, la primera idea que hemos tenido Es la de tirar todo pero bueno, hemos dicho y han dicho al principio que todas las ideas aunque descabelladas sean han dicho una idea, pues una cosa es que se acepte otra cosa no, pero vamos, en principio la reunión esta es para eso, sí, para intentar todos tirar tirar todos juntos y saturar un, un desembarco y para adelante sí, que yo... más, más adelante se puede ver que se hace un plan grande puede llegar a ser, pero vamos, lo veo difícil porque porque lo veo muy difícil eso, eso, perdón Eh, cuando podáis si, sí, uh, Casca, por favor hola, mira, soy Casca de Berra bueno, eh, el primer contacto lo tuve contigo Cortés, acuérdate y sí. acuérdate lo que te dije yo lo primero, ya vengo de varios juegos online y sé lo que es la caza y ya te dije que yo el meterte así y hacer la coalición lo veía correcto pero lo que no veo correcto es De momento hacer un clan grande Porque esto va a ser bueno, una caza De quien juega mejor o deja de jugar mejor Para hacer un clan dos tres potentes Y entonces la coalición se va a ir A tomar por saco Yo sí. pienso que la mejor idea La que dijimos y la que hablamos La que estamos hablando casi todos Es entrar por varios francos Seguir eh, siendo Birra de España la Miura de España eh, Bec de España eh, Y que todos luchamos sobre la misma bandera Pero cada claro, uno tiene su clan Eh, por alusiones, casca, yo no yo he dicho que ha un compañero que ha dicho la idea, yo no sigo. No, no, Yo, yo que sigo no manteniendo cada uno en su clan y todos y todos los planes en el mismo territorio. Claro, claro, Esa claro, es la claro, primera claro. conversación que yo he tenido con todos los clanes que yo he tenido, incluso con Lobo asesino que es la idea que yo transmití. Y creo que eso es a lo que venimos ahora, en principio. O sea, no por eso, por te digo que yo hablé contigo, por eso, y que acuérdate que lo hablamos, que dije Exactamente. Yo, por eso mismo, que sé que tú no habías sido lo ha dicho una persona que era no sé quién era compañero, pero claro, yo por eso no es lo que hemos venido a hablar, el unificar un clan. Eh, Tiene la palabra un momentillo, Dino, que la ha pedido. Sí, sí, no, simplemente aclarar, porque lo que yo he entendido que dijo este compañero, ha sido, se refería a los clanes pequeños que tenían algunos, tíos 10. Entre todos esos clans pequeños formar uno Porque si no, no vale la pena Era, Es un matiz que, que creo que se está entendiendo mal Simplemente quería comentar eso Y, y es muy importante Es que yo, yo llevo dos años jugando este juego Y os digo que yo cuando estábamos en un clan pequeño y tal Colapsar los, los desembarcos con muchísimos planes No funciona porque al final Son pocos clanes los que tienen posibilidad de desembarcar y si uno desembarca al día siguiente no le sustituye otro ni logra estar que adentro, le protege lo suficiente y el mundo se cae y se cae. Entonces, para un clan medio que tenga tanques, ahí no digo nada, porque es una cuestión de entrenar, ver tácticas, tal no sé qué, hacer un poco de feedback, vale. Pero es cierto lo que dice Dino, que hay clanes que son igual 20 tíos con muy pocos tanques que no tienen, por no decir ninguna posibilidad de desembarcar y si desembarcan por el desgaste de tanques se van a quedar al día siguiente porque no tienen tier 10 y suficientes. Pues yo pienso que entre ellos, sería si buena idea es que los clanes tan pequeños se fusionaran entre ellos. Es mi humilde opinión. ¿eh? Eh, yo... Puedo hacer una sí. pequeña anotación. Habla eh... eh... Dracón, después. Bueno. Después que después os... de fusionar eh, mi clan, Mecenarios, somos un clan recién creado hace nada, pero nos ha pillado el toro con el tema de del torneo este. Entonces, una idea principal... Es que los clanes pequeños eh temporalmente se metan en otros clanes más grandes que vaya bien con ellos. Es decir, el tema de normas y eso, que coincidan con su forma de pensar y se unan y después... Le pido la palabra acabe, después, perdón. Y yo, de, un después también pide. Cuando acabe, cuando acabe el tema de los torneos, de esto, yo que vuelva cada uno a sus clanes. Eh, bueno, eh, eh, en principio, eh, como ha le cedo la palabra a Cortés y luego... luego eh, yo... Mm, vamos a ver, eh, lo voy a decir. Eh, hemos venido a esta reunión por un tema. Si luego queremos tocar el tema de uniones de clanes para uno solo, por favor, lo, lo posponemos, lo, lo preparamos para otro día y lo hagamos otro día. Yo quisiera hoy eh, dedicarnos a hacer lo que vamos a hacer en la Península Ibérica y lo otro vamos a dejarlo un poquito más adelante. Si os parece. ¿no? Yo, no. para ver, la... ya sé que soy un pesado, pero yo les voy a dar mi opinión sincera. ¿eh? Me vais a tachar aquí de mamonazo, pero mi opinión sí, es sincera. A ver, la única gente que ha logrado entrar en España y la ha pillado han sido los Price, y estoy en su momento, y Valquiria, que está aquí cabrón que es de Valquiria, o ERA. Entonces, si realmente, si realmente se quiere pillar, Hola. lo que habría que hacer es entrenar con esa peña que nos enseñen las tácticas, aprender de ellos y tal, y por lo menos saber manejarse en el mapa. Porque si cada uno va a su bola, aún así es que lo veo muy complicado. Pero bueno, yo ya os digo que ahora mismo en mi clan estamos dentro del mapa, pero si nos salimos del mapa nos comprometemos a echar una landing ahí, no hay ningún problema. Iba a turno de palabra, Iba Wallace. Vale, yo también voy a afirmar que ese tema de fusión de clanes y tal, esto ahora mismo, eh, bueno, Legitnotum de hecho no se va a fusionar con ningún clan nunca, mientras estemos nosotros dos oficiales y tal, pues de hecho yo creo que ahora mismo es el clan más antiguo que queda, de españoles, creo que no me equivoco, y no nos vamos a fusionar con nadie, esto yo creo que queda bastante claro. Lo segundo, creo que le estamos dando vueltas a unas cosas que no, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo dónde van a aplicar ciertos clanes y dónde van a aplicar ciertos otros y empezar. Y empezar a dar guerra. Oye, que vemos que esto no funciona, que está notado. Entonces ya empezamos a dar otras reuniones, y nos, una reunión semanal, mire señores, no está funcionando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero no tenemos que estarnos complicando tanto la vida, para que si no empiezan los problemas. Es mi opinión. Si le empezamos a dar tanta matraquilla, no es que tú tal, tú cual, lo otro, pare... empiezan los problemas, ¿eh? Señores, estos cuatro primeros planes aplican en Leyville, en Baleares. Estos cuatro planes en Portugal y estos cuatro planes en tal sitio. Y ya está. Sí, yo creo que no tienen que salir muchas más vueltas a este tema, ¿eh? Es mi opinión. Eh, yo me había pedido la palabra después de, antes de contestar, pero bueno, eh, si me permitís... Eh, una cosilla, ¿vale? A ver, entiendo... Que, ya te están eh, pidiendo palabras también desde hace rato. Ah, perdón, perdón. Pues es que yo no lo... Para a quien, Que le toque, yo el último, vamos. Bueno, pues venga, pues empiezo yo. Eh, Wallace me, ha, me has quitado las palabras que he de yo ahora. Efectivamente, lo que, lo que nosotros opinamos, lo que yo opino particularmente, imagina de mi clan igual, pues ya lo hemos hablado, es que lo que hay que tratar de hacer es lo que se ha dicho al principio, saturar, saturar en los accesos a la península. Eh, podemos elegir, yo creo que. ...cuatro planes por aquí, cuatro por aquí... ir, ...no va a funcionar... ...porque no puede funcionar... ...pero si desembarcamos todos los planes españoles... ...que estamos aquí en un territorio... ...el mismo día, a la misma hora... ...tenemos muchas posibilidades de llevar... ...a uno de ellos a la final... ...¿por qué no conquistarlo? ¿Por eh, qué no conquistarlo? Bueno. Yo creo que llevar... ...que nos separemos no, ahora para intentar desembarcar... ...en cuatro sitios, no funciona... ...si desembarcamos todos en el mismo sitio... ...tenemos posibilidades de llevar a uno a la final, y por qué no, repito eh, conquistarlo eh, ya que tengo la palabra mm, de fusión de clanes, ya lo habíamos hablado de nosotros, ya imaginábamos que saldría a colación, nosotros no estamos de acuerdo y da la palabra al siguiente eh, no sé si iba eh, eh, Dice eh, soy Jotem de, de Dice Eh, bueno, eh, todos los conscientes de, de la dificultad que tiene echar a este, no de España, sino de cualquier sitio. Eh, es un plan durísimo, muy fuertes, pero casi todos vosotros tenéis instalados el XM y las partidas con porcentaje de victorias del 15, del 20 y del 30%. Esto se va a hacer insistir, insistir, insistir, y si dividimos las fuerzas y atacamos por cuatro sitios diferentes. Pues vamos de culo. Primero porque no todos los planes van a poder echar ficha todos los días. Entonces, eh, lo que tenemos que es saturar una entrada, la que sea. Y esa entrada tarde o temprano caerá. Y si no probamos, no lo vamos a conseguir, desde luego. En cuanto. Yo creo que esa es una opinión un poquito realista de la situación. Y aún así, va a ser difícil entrar. Y el otro tema un poquito que habéis tocado de la fusión de planes, pues hombre, que cada uno lo demás que oportuno. Dais en principio no están por la de... de Eh, me parece que ahora mismo va Saiton. Correcto. Eh, vamos a ver, coincido con, con las últimas afirmaciones realizadas. Eh. Más bien hemos venido aquí a, a ver cómo podemos tratar el tema de entrar en la península y mantenerlo. Primero hay que entrar, después hay que mantenerlo y eso va por partes. Lo de la fusión eh, creo que no es ni para tratar ahora mismo. Primero entremos, después defendamos y después tratemos otras cuestiones. Indudablemente es difícil. La única manera que tenemos con o sin clanes menos fuertes es saturar de fichas. Clan con fichas es clan que ocupa una posición en, el, en la cola de desembarco. Y eso es lo que tenemos o creo que es lo único que nos va a poder ayudar a quitarnos del medio a rivales que realmente no podríamos tumbar de otra manera. En base a eso, cualquier clan creo que es bienvenido, no hace falta que se unan a otro clan ni nada, cuantas más fichas y más eh, clanes participantes en un desembarco, eh, mayor probabilidad de que los que no son de esta coalición se queden fuera y aumenten así nuestras probabilidades, indudablemente ceder paso o no ceder paso es de cajón, O sea, eh, lo que no se puede hacer es intentar eh, joderle tres tanques a un clan entre comillas aliado Eh, ...cuando se sabe que no se tiene oportunidad... ...porque son tres tanques que el día de mañana... ...le pueden venir bien, incluso para darnos cobertura... Claro. ...entrar en otro territorio... ...que esté más atrás... ...para que no tengan que gastar fichas ahí... ...entonces creo que entre todos... ...tenemos fichas más que suficientes... ...como para poder colapsar los desembarcos... ...y mantener los territorios... ...por detrás, que no tengan zona de desembarco... ...con los clanes menos fuertes... ...si un clan sí, no, no tiene clanes. tanque suficiente para defender... ...se puede ir cediendo, cediendo... pasillo... Para que se queden los territorios posteriores que no tengan desembarcos directos. No pide, pide palabra. Eh, ha, ahora... Andaba pidiendo la palabra, no sé, creo, por lo que ¿Yo? estoy escuchando, el, el aquí no sé cuántos planes hay representados, pero creo que andan hablando y opinando algunos oficiales que para mí que no han estado nunca en el mapa. Afirmaciones como cuantas más fichas haya y, y sobresaturar un landing, eso no vale absolutamente para nada, no da eh, ventaja ninguna a ningún clan. Si tienes un clan fuerte, eh, saturando y dejándonos pasar unos a otros, al final te tienes que enfrentar al clan fuerte, te tienes que enfrentar al propietario y no consigues ningún tipo de ventaja haciendo una alianza tipo los pato 12, pato 5, pat porque... <coughs> ...simplemente al que le toca jugar contra los Pato 12... ...pues se ha ahorrado un, una batalla... ...pero luego tiene que jugar contra otro... Entonces, ...ventaja ninguna... ...no sé cuántos planes de los que están aquí... ...son capaces de coger territorio... ...veo a los B69... ...veo... ...veo por ahí a, a los Beck... Eh, ...gente con, con posibilidades... ...que se concentran en una zona... ...pues puede tener algún sentido... Pero meter 32 clanes que no tienen ninguna opción más 5 que sí tienen opciones no dan ninguna ventaja esos 5. Eh, había pedido eh, a la, había, la, había... la Just, que nos lo hemos saltado. <risa> no pasa la hambre. Yo, yo estoy en desacuerdo con mi teniente comandante del clan pero bueno, esto pasa también allí. No pasa nada. Yo creo que deberíamos centrarnos en la zona de África ahora mismo. En el nor norte de África, donde está dos 625 ¿y veis? Echarle una mano a ellos también allí. Y el reinicio está muy cerca. Yo da yo dejaría España para después del reinicio. Pero yo me centraría ahora mismo en el norte de África y echarle una mano a base 625 y a ver, ya que están allí. Ahora que estamos todos aquí. Eh, eh, una pregunta, eh ¿cuándo cerca está el reinicio? El día 35. Eh, ¿Ha pedido la palabra Casca de Birra? Eh, bueno, mira, yo estoy muy de acuerdo también con lo que decía Cabrón, que, que ver, lo que estamos comentando es, eh, sí que es bueno saturar una zona, claro que es bueno saturar una zona, pero al final y al cabo te tienes que enfrentar con el que tiene tomado el, ter el territorio, o sea, eso está clarísimo. Por fuerte que sea, sea Bat, sea Birra, sea Gea, sea quien sea, te tienes que enfrentar. Eh, lo único que te vas a saltar o va a ser un poquito más light es llegar a la final. Pero bueno, eh, la coalición, yo para mí lo que pienso que es muy importante es que primero que nos hemos conocido, eh, la gran mayoría de clanes, eh, ya hay un contacto y un acercamiento y sobre todo lo que tenemos que hacer es intercambiar ideas, intercambiar tácticas, Eh, entrenar un poquito más duro y machacar el mapa y machacar el mapa machacar el mapa y yo estoy de acuerdo con lo que decías que la península yo la veo mm, inviable inviable nosotros estamos machacando África porque la península es durísima y pienso que es la mejor manera de entrar por África luego un pequeño detalle que quería comentar lo que habíamos dicho que eso tendríamos que para otra reunión lo de los planes pequeños yo ni fusión ni nada, clanes pequeños el que tenga varios tanques pequeñitos y tengan ganas de participar, pues que miren otro plan, o sea no hay más pero eso ya se hablará, claro, ni fusión ni nada eh, Cortés bueno yo creo que esto lo estamos alargando mucho yo dije que íbamos a hacer una cosa sencilla yo creo que en principio valga o no valga tendríamos que saturar un mapa, tenemos que saturar una landing para que alguno de nosotros llegue Sí es durísimo eh, la península pero siempre he dicho que si juegas en tercera división te quedas en tercera división si juegas en primera al final aprendes a jugar en primera vale, si tenemos un si alguien llega a la landing y juega con F es comentar al siguiente que lleve la táctica que los ha hecho y al final las tácticas se los pilla y de una cierta manera o de otra se los puede llegar a ganar eh, haciendo una contratáctica Más o menos si te vienen por un lado o por otro. Si no batallamos con el señor que está en la landing, no aprendemos lo que tienen ellos y no aprendemos nunca a tirar. Lo que se trata de esto de que alguien es desastre el mapa y de que procurar de que casi que todos los días, no vamos a decir todos, pero si tira más gran mayoría de los días, llegue uno de nosotros para arriba. ¿Vale? Y esa es la oportunidad que tenemos que tomar. Si uno llega y no conquista, no pasa nada, seguimos entendiendo. Que ha hecho este señor esto, este equipo nos ha hecho esta táctica vuelva a subir ese clan o sube otro ya sabe que esa táctica se la puede hacer o le puede hacer otra y es pasarnos la información de las táctica que usa el clan que está en el barco de, de la península sea cual sea y pillarlos de alguna manera vale esto se consigue la verdad es que con tiempo vale se consigue con tiempo no se va a conseguir ojalá se consiguiera el primer día pero no se consigue el primer día se suele conseguir con tiempo entonces es lo que pido vamos al tema vamos al lío ...no le demos más vuelta, ...vamos a, a decir por dónde entramos... ...por dónde lo tramo ...y si vemos que no funciona... ...siempre hay más, más reuniones... ...pues para poder tratar el tema... ...y tener más ideas... Eh, ...me tocaba la palabra a mí... ...que me ha apuntado detrás de, de Cortés... Eh, ...yo a ver... Eh, ...me gustaría también que valorarais... ...si esto va a ser... ...en principio entiendo que sí... ...aunque bueno... ...puedo entender que haya ya desánimo... ...porque hay gente que ya ha tenido... ...más reuniones de este tipo... Eh, me gustaría que los que a lo mejor tenéis más territorios o habéis tenido más presencia, eh, mi opinión, eh, bajo mi opinión, sería el tema de entrar por una zona cercana, es decir, por África, que creo, creo que, que, es, que es, es Es más asequible, asequible ¿no? ¿no? Quizás. Eh, y se la compra el, el micro, elementos. Elementos compra el micro. Ya está. Sí, vale. Eh, e intentar eh, coger algunos territorios de allí asegurar ese punto, sea quien sea que eso creo que todo el mundo lo tiene claro que todos los clanes no vamos a poder entrar y, y una vez asumido eso pues bueno, se quita otro tipo de problemas y luego ver cómo funciona que realmente funcionamos como coalición, llamémosle así pues señores, pues probamos intentar eh, lo que hemos dicho de, de, de ir a por la península porque creo también, pienso personalmente que entrar así mmm, Sin acabar de conocernos bien, sin entrenar en equipos, eh, sin aún las estrategias de esos mapas, nos vamos a dar un canto en los dientes. No es que no quiera, ¿eh? digo que esto se tendría que mirar como a largo plazo el retomar la península. Y a lo mejor, si queréis, eh, comentar el tema ya de si sería beneficioso eh, el día que viene lo de la campaña, eh, copar entre todos eh, los territorios de, de España, para al menos ya intentar defenderlos desde dentro. Son opiniones, ¿eh? Son opiniones. Perdonadme un momentino que me entromezca. a las, primero, por favor. Si me perdonáis un momentino. Sí, sí, sí. Habla. Antes, al empezar la reunión, he dicho que, por favor, olvidemos los nombres de los clanes. Estoy viendo lo que se está escribiendo. Por favor, hay una idea. Es unirnos todos por un motivo, por unos colores. Por favor, olvidarnos de los nombres de los clanes y tirar por la bandera, ¿vale? Ok. Eh, hablo yo. Primero que nada, eh, comentar que lo de, cuando comenté lo de cuatro clanes por un lado, cuatro clanes por otro, era una cosa bastante generalista. Lógicamente que esto no es el, el ejército de Pancho Villa. O sea, era... Nosotros, por ejemplo, tenemos disponibilidad de poner tres ataques diarios, o sea, con que me digan, mira, tienes que poner un ataque en un lado, otro en el otro, y otro en el otro, se podría hacer sin ningún problema. Me imagino que muchos de los clanes que están aquí están exactamente en la misma situación. Sería más o menos un poco de organización, era lo que yo quería decir. En segundo lugar, han estado una, hablando ahora de última hora una cosa que creo que es todavía mejor, es más viable. Si no llegamos en el reseteo a coger España, eh, eh, metiendo todos los clanes, metiendo fichas ahí, más de un territorio tendremos que coger allí. Casi seguro, vamos, o por lo menos uno, entre todos tendríamos que coger alguno. Eso por un lado. O sea, que la segunda posibilidad, si no saliera esto del reseteo, la posibilidad esta de copar el norte de África ante clanes españoles e intentarlo desde ahí para arriba, ya una vez nos hayamos sentado en el norte de África no es mala idea, ¿eh? ...yo para mí, creo que también podría empezar ahí... ...entre Virgandus, Canarias y el otro que está por arriba... Eh, ...tal, todo eso... ...copar toda esa parte de arriba y después intentarlo... ...creo que sería una idea todavía más beneficiosa... ...porque ya directamente no te tendrías que, ni que estar preocupando... ...de, de, de ataques de, de landing... ¿no? ...ya directamente saltarías desde África allí... ...sería uno diario sí o sí... ...o sea, incluso podríamos ir cambiando el territorio ese... Cuando un clan está muy flojo de tanque o lo que sea, cambiarlo al día siguiente para que siguiera otro clan atacando ese ataque a la península. O sea, eso se podría ya coordinar. Eso por otro lado. Y por último comentarles que yo era con lo que había hablado con Cortés el día que nos vino a visitar al TS, que creo que es lo más normal. Esto es una cosa más normal y más tranquila ahora al principio. O sea, coger todos, organizarlo, hacer un listado de los clanes que están y decir... ¿Dónde quiere que ataque cada uno? Y saturarlo, porque es que los vamos a saturar, somos 15 clanes, con que cada clan ponga un ataque en uno de los esos, pues ya son 15 ataques más directamente de, de otro clan, de un clan español, o sea que lo vamos a saturar. Pero no saturar solo uno, sino los tres. Es lo que interesa, saturar los tres, porque si no, cuanto más opciones, cuanto más opciones, más, más posibilidades tenemos de entrar por algún lado, o sea, por un lado o por otro. Ok, de resto ya lo de la fusión ya dije lo que había, que nosotros en ese tema no vamos a entrar, más en el futuro se podrá hablar de todo, pero... Y eh, que el legionóton está abierto a cualquier posibilidad, eh, desde que si esta noche lo dejáis cerrado o si lo dejáis cerrado en otro momento, pues deciros lo que nosotros vamos a poner eh, eh, el que lleve el tema táctico, que será alguno de los mejores planes que hay aquí, tendrá que llevar el tema táctico, nosotros pondremos donde nos digan, ¿De acuerdo? Eso es lo que quería comentar. Eh, ha pedido la palabra iba a revalero y luego tocaba, ha pedido también José. Y yo, hace tiempo. Y, ¿Y yo? Bueno, eh, creo que primero iba a revalero, seguro. Vale, tiene apuntado. Eh, voy yo. Eh, Soy a Ravalero del clan Reconquista de España. <risa> y a ver, eh, cualquier clan, por pues muy pequeño que sea, aunque sean 20.000 euros, simplemente puede poner en sus 15 pistas en su sitio ir con un scout, ver lo que han hecho el clan que le toca y si luego le toca jugar con un español que se lo diga y ya está nosotros somos un clan pequeño bueno, somos 50 personas a lo mejor hay 28 con tier 10 muchas veces nos vamos a ir con todos tier 10 pero también deciros que en los desembarcos y las cosas esas si llamamos gente vamos a intentar dar lo mejor de nosotros y no, no lo vamos a poner fácil luego una vez si entramos al territorio dentro de tres meses cuando ya seamos más grandes o lo que sea Pues entonces ya sí, tenemos un territorio, tenemos, a, tenemos dos territorios, por ejemplo, estamos aquí a, eh, soñando, eh, tenemos uno a otro clan español y ya está. Y, yo creo que es y otra cosa, yo creo que lo más acertado, como han dicho, es entrar por abajo por África. Ahora mismo los desembarcos de, de F son imposibles, son jugadores muy pros, pero muy pros, y es imposible entrar por ahí. Lo más fácil sería entrar por África A lo mejor incluso hacerles algún Teje maneje de Nos vamos a atacar y los atacamos ahí por sorpresa Y se la liamos Porque no han puesto fichas, porque no tienen fichas para poner ahí O alguna guarrada de esas Y ya está Y esa es mi aportación eh, eh, JMC Iba, primero JMC, Paco eh, Sí, eh, bueno, Cortés eh, Yo creo que con ilusión y con ganas ha planteado aquí una idea general que, bueno, pues puede gustar más o menos, pero que yo creo que a todos nos pica. Como, como mínimo nos, nos motiva eh, que vamos a perder 15 días intentándolo, 20 días no vamos a perder más. Vamos a unirnos, vamos a intentarlo, los clanes pequeños echarán menos fichas o no echarán todos los días, los clanes más grandes echarán más, vamos a intentarlo, no sabemos si nos va a favorecer o no, bloquear el, una, un desembarco no, yo creo que sí, porque lo va a favorecer que vayan pasando simplemente, eh, enemigos duros en, en etapas anteriores y siempre es muy posible que llegue algún clan nuestro, eh, español, pues a las finales o a... O a Vamos a intentarlo, no creo que sea tan complicado. Si no somos capaces de pues, deshacernos en claro. esta idea o en este, no digo sacrificio, en esta, en esta labor, este pues, es que resto es buena lo que debemos decidir es por dónde yo estaría por tratarlo primero ¿no? eh, creo que ha pedido la palabra José Lu eh, hola buenas. Eh, lo que yo pensaba que por ejemplo cuando lleguemos nosotros contra algún F lo normal sería decir por ejemplo la táctica que usan ellos y entre todos nosotros las reuniones por ejemplo que le hagamos a la semana y eso es decir mira pues la mejor táctica sabes estar más o menos una vez a la semana en contacto para decir qué táctica nos va mejor, qué táctica nos va peor ¿entendéis lo que digo? sí, sí, eh, sí Claro, sí. eso. Y, y manteniendo el contacto que no sea por empleo y decir que hacemos esto y ya no hablamos hasta dentro de dos o tres meses Eh. la palabra Zaf y luego Paco uh -huh. sí acaban de decir otra vez lo que iba a decir yo yo creo que es buena idea concentrarnos en un punto de desembarco y empezar ya a mí me gustaría para no prolongar esto mucho más que ya va siendo hora de hacer otras cosas, que empecemos a concretar. Por mí, empezamos los desembarcos mañana. A ver quién está a favor, claro. Pues venga, ¿Votemos? votamos. Perdonen sí, que votemos. me metan. Votamos, miren a ver cómo lo hacemos, para ir terminando, por eso les digo. Yo creo que deberíamos de votar, y si estamos todos de acuerdo, mañana empezamos en todo el norte de África, si todo el mundo está de acuerdo. Y perdonen que no haya perdido la palabra, pero para abreviar, Señores, mañana empezamos en el norte de, de África. Más o menos vemos, pues mira, unos en un lado y otros en otro. Será sí así, no? Pacus, ¿está habilitado lo del Channel Commander? Mm, debería de estar habilitado. Y mirad a ver si podéis poneros en, en naranjita el Channel Commander. Y eso como sea. Eh, botón eh, derecho encima de tu nick. Y tienes que poner. No, eh, no. Capitán no. de canal. Vale, pues lo hacemos. Es igual, haremos, lo haremos sobre. Tienes un comentario eh, sí, claro. Acaba de decir un compañero que, echemos, eh, que saturemos el norte de África Yo creo que debemos de saturar una, una, Un territorio El que queráis elegir uno Y en ese todos Yo estoy sí, de acuerdo con sí, bueno, sí, Estamos hablando de eso ha Si os un... reducir de posibilidades fijo. No aumentáis O reducir las posibilidades claro. Vamos absoluta. a elegir un territorio bueno. En el que mañana todos tiramos ficha. Y ya está. Sí, ya está. Eso, eso, es. eso es, a mí, a mí me gustaría de... deciros decir unas cuantas palabritas eh, Concretemos un punto de desembarco, concretemos acciones directas hoy Y en cuanto a la gente que se considera clanes pequeñitos y demás eh, Perseverar, todos hemos formado parte de un clan pequeñito al principio Y cuando perseveras en un desembarco, haces un equipo, juegas con la gente, te cohesionas y demás Al final acabas llegando a la final ...y desembarcando... ...así que no es imposible... ...aunque te consideres clan, clan pequeñito... ...si juegas con la gente... ...haces cohesión a un equipo... ...puedes llegar lejos... ...y ya está... ...concretemos puntos de desembarco... ...y concretemos acciones... ...que vamos a hacer caballeros. En Río, de arena o aeródromo. En principio una cosita... Eh, ...estamos todos... Yo lo, ...como no podemos ponerlo... ...del capitán de canal... Eh, ...yo voy a hacer un poco la votación... ...si queréis hago de recuento... ...y el que esté a favor desembarcar todos en el mismo punto o en dos desembarcos uno junto al otro eh, que mutee el micro y vemos si pues un bien, poco los planes están dispuestos ya a esta, a esta a estrategia. estrategia pero matizar entonces eh, cuando yo me enfrento contigo en ese mismo landing ¿qué pasa? Oh, eh, a ver, perdonadme, ahí sí tengo que entrar yo lo dije al principio eh, cosa sencilla en la clasificatoria nos pegamos de sopapo Hasta que suba alguno Y si sube alguno a landing sí nos tenemos que pegar entre nosotros Y defender esa landing O sea, Si alguien quiere dejar pasar a alguien Que lo deje pasar Pero por, en, pero por ahora o sea, Todos nos pegamos contra todo, todos Todos vamos bien. a querer subir Todos vamos a querer eh, Tirar para arriba con este tema Por lo tanto todos nos pegamos En la clasificatoria Y si alguien llega el al landing la conquista Es todo pegarnos en la clasificatoria pero defender la landing vale o sea si empezamos que si dejamos pasar y tal hay lío no todos nos cascamos de sopapo, el que tenga el mejor día o el que mejor lo haga pasa y se acabó sencillísimo como eso entiendo eso es que muy la condición es simple y exclusivamente a saturar no saturar y después y Una de vez que pillado claro. el landing, dejar sitio a otros cuando has pillado territorio interior también. Y con esas estrategias... a la hora de hacer las eliminatorias, no, hay que pegarse listo. A ver, lo he dicho al principio, nos pegaba clasificatoria clasificatorias. Cuando llega un clan a la landing, si la gana, tiene que intentar, claro, por supuesto, eh, eh, coger territorio. Que coge el territorio, él tiene que dejar la landing a otro nuestro que llegue. Que lo que tenemos tiene que hacer es que la llegue landing. otro nuestro. Entonces, si llega otro, ya son una landing... Que pueda ayudar al territorio sí, interior por si le tira alguien. Y intentar sí, subir está, para perdón, arriba. Perdón, perdón, que tiene, tiene que dejar la landing, sí. habéis dicho. Vamos, a ver, eh, si un clan conquista la landing. Conquista un territorio interior. Lo más fácil es que si ya tienes un territorio interior. Deje la landing. A otro clan nuestro que venga por atrás Para que te eche una mano a ti a, a seguir subiendo. Perdonadme un fue, hombre. Eh Yo creo que aquí, de verdad hablamos todo lógicamente, ¿no? Pero la gente que tiene experiencia, cabrón, por ejemplo, pues, tiene experiencia en el tema y yo creo que nos puede nos puede echar una manita a la hora de lo mismo, saturarnos en la idea y hay otra mejor. Me, yo creo que los que tienen experiencia son los que deben soltar un poquito sus ideas, ¿eh? También. ¿Vale? Si... Ahí tienes, tienes al que, que que está más que curtido los de Legio supongo que será el mismo Legio de, de antaño, también algo les sonará a lo de las Plangur. los VAS los, los están pegando todos los días ahora en, en el norte de África con bastante éxito, supongo también tendrán algo de idea, a lo mejor de alianzas y eso pues, van un poco más, más jodidos pero que, que, yo es que no, no termino de ver el, el sentido de, de saturar no, no, no le veo el, el sentido práctico <coughs> La idea, la, idea es, la idea es que por saturación eh, o se aumente las posibilidades de que un clan dan... Pero, pero es que, es que no la, dismi la no, no, las bueno, disminuye. No, bueno, esa es la idea. O sea, yo todavía no, me, todavía no me he posicionado, pero vamos, esa es la idea. Yo, si me lo permites, te voy a dar una explicación a eso. Landing, el landing tiene un número limitado de clanes que pueden... 32. 32. sí. si son nuestros... Sí, ¿Cuántos, no perdona? 15 o 10 o 7 son fichas nuestras con 15 clanes enemigos que no son españoles, que no, que no están ahí. Eh, perdona que interrumpa, eh, pero aquí los presentes, ¿sabes quién eran los pato? Sí, sí, los pato. ¿no? Los pato son un clan, que son 12 clanes, hacen esa táctica de colapsar el servidor y jamás han desembarcado. Nunca. Desembarcado no? Ni, ni cuarto de final pero bueno, a mí no me gusta decir no, la palabra, no, no, es que los patos son muy malos, también, por cierto cierto <risa> es que de, de los patos yo creo que solo el pato 1, el primer clan reúne 15 tier 10 que eso, por eso <risa> no podemos comparar eso pues vaya comparativa no, pero es que bueno, pero, no pero eso es colapsar un servidor, de parte de la misma base es, base, lógica. es, es la misma lógica mm. es, es la ventaja de colapsar un landing La ventaja de colapsarlo es que si estamos 12 clanes diferentes, posiblemente no el 50%, pero sí si un 20% de los 12 que lo integran tengan la posibilidad de entrar en territorios que no tendrían la posibilidad si los claro, otros... No, no, no, no, no, no, no. Si, si, si tú solo tienes 12, 12 clanes y, en, y metes seis en un landing y seis en el otro y reduces las posibilidades de enfrentarse los unos con los otros, tendrás más posibilidades de llegar más adelante que si... Te asegura si no se trata, que nosotros es que, nos vamos a echar, ¿no? Un segundito, un segundito. El planteamiento no es que yo consiga llegar a ese landing. El planteamiento es que uno de los 12 clanes que aquí estamos, si estamos consiga llegar. Si, si hasta ahí llego. Lo que entonces, te estoy diciendo yo, si yo es, es que consigue... si tú me vas a tirar a mí de la batalla, yo estoy reduciendo tus posibilidades sí o sí. Nosotros como grupos tenemos un 50% entonces de llegar al final. Porque sí, una tú, tú me fuerzas a mí a luchar contra ti. O sea que, que no va a venir un fulano de tal que no es español, sino que Vale, y sinceramente, ¿cuántas posibilidades crees que pueda tener yo contra ti? Pero a lo mejor sí ¿Y, te puedo cubrir. Cubrirte a lo mejor horarios. Puedo hacer un sí, piso. Sí, pero que en, no hay, ¿no? en el landing ver, no hay. En el landing no Os digo una cosa. Es sencillo, no sé qué implica, es que implicáis. La ventaja de hacer nosotros, todos nosotros, ir a un landing es que La verdad es que nuestro nivel es muchísimo más inferior que el nivel europeo, o sea que pues a regla de tres, pegándonos entre nosotros, pues tendremos más oportunidades de que alguno de nosotros pueda llegar a la final simplemente porque estaremos jugando con estaremos jugando con rivales más semejantes a nosotros porque si a ti, en vez de jugar eh, la primera ronda de jugar contra nosotros por pues, eh, el E-Mobile juegas contra los plasma no vas a tener a ver, ninguna perdón, posibilidad de, de pasar a la siguiente de, ronda ¿de qué clan hablas? perdona de, de cualquiera de, de, de nosotros no, no, no, yo, desde yo desde hablo de qué DRIP clan, desde, desde qué clan de DRIP yo creo que lo que se gana con esto es que tenemos más posibilidades De los clanes que vayan pasando ronda Que sea español Luego está claro que cada uno, queda, que cada uno queda en su lugar No, no jugamos Clan World todos los días Jugamos una dos semanales El tema es que eh, Si vosotros os enfrentáis Contra equipos españoles Para el que tenga el nivel De tomar la, el desembarco Que tenga la, una pequeña posibilidad de ganar la final Le va a ser más fácil se enfrenta Por ejemplo, contra nosotros, Drift, que estamos empezando, que no que si se centra contra un clan puntero oh, en bien, primera bien, ronda. Muy bien, muy bien. O sea, yo Por a mi opinión sincera, a, a riesgo de quedar de malo. ¿eh? La, la lo que hay que hacer es, que es que los clanes, los clanes sean autosuficientes. Que un clan sea capaz de él solo desembarcar en un sitio, sí. aguantar, meterse tierra dentro y aguantar. Y la forma que tienen los clanes pequeños de con llegar a ese punto es o bien pasar, pasar a ser parte de un clan superior que veo que está mal visto, o fusionarse entre ellos, entre los propios clanes pequeños, fusionarse, tener contactos con los clanes que tienen más experiencia y que les pasen las tácticas y hacer entrenamientos. A ver, Pero si un eso clan está pequeño claro. sin sí, suficientes tier 10 que... gente no tiene posibilidades reales de aguantar en el mapa... ¿No? A ver, es que yo creo que hay, que, hay que hay un error de base. Cuando Señores, señores, de señores, de uno en uno, por he favor. He pedido la palabra hace para... rato, por favor, eh. Sí, sí, pero eh, déjame hablar un momento, ¿no? por favor, no, no, no quito mucho tiempo. Cuando, cuando hablé al principio, dije que teníamos que jugar un poquito con cabeza, ¿vale? Si yo veo que nos vamos a enfrentar con, no sé... Somos un gran chiquitillo y nos vamos a enfrentar con Beck, pues lógicamente con Beck con cualquiera otro así que, que fuera más, más fuerte que nosotros la idea es dejarlo pasar y, y no quemar a nadie Vamos a ver un poquito el tema con cabeza Yo porque voy a pelear con Beck o con fare o, o con Legio cuando sé que a lo mejor eh, no, tengo, no tengo gente o no tengo los tanques adecuados o dejo pasar simplemente Vamos a empezar por ahí, por eso estamos aquí, por la coalición. A ¿no podemos entre nosotros? Saiton, creo? Eh, lo no, cerrar, lo, he puesto, ¿eh? lo he puesto simplemente ahí, nada más. A ver, vale, me dejáis un momentito y os pongo lo que pienso yo de mi gente. Eh, tenéis a dos clanes que es Gea y GA2, eh, podemos echar los ga tres fichas diarias y no nos importaría una, tanto de GA como GA2, echarla en el territorio que decidamos. Que es a lo que hemos venido aquí, señores. Está claro que si un clan es más fuerte, que el otro lo va a dejar pasar. Porque yo, mi alianza con los vikingos y los fares, lo hacemos así. Si nos interesa, pasa él y si no, pasamos nosotros. Lo hablamos entre comandantes de campo y punto. Yo creo que es normal que si dos españoles llegan a darse, si queréis daros, os dais. Y el que pase, que pase. Pero es de cajón que si uno es más fuerte que otro es una tontería, él ir uno contra el otro. Le deja el paso y punto como buen rollo y buen, buena armonía que tenemos aquí. Lo que se trata ahora ya, señores, es decir ¿quién va a aportar una ficha al día en tal mapa? Y cerramos esto. O sea, GA y GA2 tenéis una ficha. Y de GEA 3 están a disposición de esta unificación. Si decidimos atacar esta zona, tenéis mi ficha. Que luego pase el que pase, que pase el que pase. El que quiere pegarse, que se pegue, si lo hemos dicho desde el principio. Lo que es importante es quién va a colaborar en esa ficha diaria porque otros tienen que a ir a proteger su territorio. Eso está claro. Los clanes que tenéis territorio, ole vuestros cojones y tenéis que ir a defender. Es más, okay, apuntándote una la unificación, si tenemos que echar... O a sea, bien, un pequeño apunte. Es que si estás tirado adentro, no puedes tirar en desembarcos, ¿eh? Son sí, reglas del juego. Son, son bueno, estas cosas. Vale, vale, pero claro me es estoy que diciendo que lo que intentemos entre los clanes que estamos ahora aquí, ¿quién va a poner una ficha diaria? Me da igual que sea grande que pequeño. ¿Quién va ¿Y? a aportar esa Es Decir, un mapa otro mapa o otro territorio y decidimos punto, yo creo que terminamos ya aquí todos porque vamos yo, a estar toda sí, la noche lo mismo, sí, lo mismo sí, sí. ¿Quién yo puede participar lo en una ficha? Yo, yo, yo yo. se vota y punto y los que no puedan o no crean eh, esta notificación vayan sus en sus rumbos eh, o directrices que tiene ese clan y punto luego los que estemos de allí nos reuniremos todas las semanas y de ahí sacamos nuestras propias conclusiones, está claro que el mayor tiene derecho a pasar Yo lo veo. Eh, eh, Ahora, ya, si queremos practicar, aprovechar esa batalla yo, para ver su táctica, pues lo Pero si es que es eso. Pero si a los pequeños les interesa jugar con los otros más grandes para aprender la táctica. Si, es que es lo malo, lo malo. Pero, si me permitís un, po, un momentín, eh, hay dos personas que me han pedido la palabra. Cuando acaben estas dos personas, lo que haría es ir preguntando plan por plan. Dejamos de momento el, si está dispuesto Entendiendo que si tiene territorio No lo va a poder hacer pero puede ayudar En otras tareas o más para adelante Puede echar un cable eh, Si se quiere hacer así o no Que luego el que quiera dejar pasar porque entiende Que un clan más fuerte pueda abrir camino Y hacer punta de lanza en el territorio Eso dependerá de cada uno Yo pienso que personalmente LEA Por mi parte sí puede dejar pasar a un clan Que realmente luego pueda abrir camino dentro ¿Vale? Eso ya luego cada uno Tiene que decidir cada clan lo que quiere hacer Pero, perfecto, pero en principio eh, Cedemos la palabra a estas dos personas Y si queréis hacemos ya la votación Porque si no, como habéis dicho eh, Estaremos aquí hasta las 3 de la mañana Y no sacaremos nada en claro okay. eh, Iba Isidro primero y luego Eva Buenas noches, yo soy Isidro de DEA Yo bueno, puedo pues, echar dos fichas en DEA Y dos fichas para DEA Los cuales DEA siempre se va a dejar ganas, Porque no tenemos tanques para defender nada Esa es mi opinión Perfecto muy breve, Eva Vale, que yo desde aquí desde Oveja Negra quería comentar que eh, es un plan que está empezando que no ha echado fichas pero que pues bueno para un plan secundario para hacer un poquito de daño sí que se podría ver a ver qué pasa ¿no? pero siempre y cuando esté por delante un plan que te asesore y que tenga experiencia ¿vale? como algunos que hay aquí y que se lleve un poco bajo una libreta, ¿no?, para que luego no haya problemas, ¿vale?, porque tampoco es fácil. Una cosa es hablarlo y luego llevarlo a la, a la práctica, y solo sería eso, o sea, a ver, si hay gente que quiere hacer plan wars, pero a lo mejor no todos, y sería, pues, a lo mejor podríamos ir por decir algo, 7, 8 buenos y 7, 8 malos, ¿no? o sea, nuevos, de mil partidas o siete, ocho de diez mil o quince mil partidas, ¿me entiendes? Con lo cual solo podemos ser un plan secundario, pues por, como bulto, ¿no? Para colapsar, ¿no? Como decías, Y ya está, pero siempre y cuando haya un plan detrás nuestro que diga, venga va, eh, hacerlo por aquí y tal, y y o sea, que, como un apoyo ¿no? para que sepa lo que haga y no hacerlo. Ven, venga, va, sí, entramos, sí, entramos, pero a ver, eh, entramos, pero siempre como no detrás de otro, como lo, pues, pidiendo la palabra igual, ¿sabes? Solo eso. Bueno, pues para romper el hielo, eh, LA, eh, mi nombre en este caso, eh, vota que sí al tema de desembarcar en un territorio o dos que se decida y que pase en principio el clan más fuerte para que pueda abrir camino. Y esa un poco sería la votación que os voy a pedir que vayáis votando. Luego, que se tiene que matizar? Pues habría que matizarlo. ¿vale? Y luego sí que os pido que se haga alguna reunión en breve otra vez para el tema de, de las campañas, ¿vale? que también sea interesante. Te voy por orden de lo que veo, por tanto, eh, ultramor. ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. A ver, por parte de VK, de Vikingos, no habrá ningún problema a la hora de apoyar en lo que se pueda. Eh, no todos tienen tier 10 para poder echar ficha, pero eh, siempre que podamos estaremos allí para, para los que tengamos echar. O sea, por lo tanto, eh, yo creo que si no, si no dicen lo contrario, pues estamos de acuerdo. En eso en desembarcar ayudando a los donde sí. se digan eh, los va, que en principio si tenéis territorio ya se entiende que quedáis excluidos pero bueno en el caso de que no tuvierais bueno, eh, eh, ahora mismo tenemos todo mantenemos el desembarco otro día y tenemos otro territorio hasta mañana eh, mientras que nos mantenemos así no podemos decir nada en cuanto nos quedemos sin territorios volvemos A reevaluar la situación y actuaremos en función, por supuesto, si ayudando Perdón. se puede conseguir algo, ayudaremos. Perdonad que interrumpa a eh, ¿Dónde tenéis el territorio? En Tlemcen. Y después de la votación, ¿se llega a un acuerdo de que sí? ¿Por qué no se echa en el territorio de los BA? Acaba, no tiene... acaba de empatar de 6-6-6 en la final. Eso le iba a decir yo, que eh, base 625 tiene ya ese territorio, nos metamos todos en esa landing y defendamos el territorio de la landing de, de base 625 y que pues, y si puede ir, puede, puede tirar. Que si echáis todos mañana allí, el que llegue tiene, tiene la plaza. ¿Dónde hay que ser. En el norte de África, en claro. al lado de Ceuta Melilla, a la derecha. En frente ah, pues, de eso es. es, es. Eso ya es un paso de gigante, joder, eso tenía que haber empezado hablando por ahí. Eso bueno, eh, si no se importa, sigo con la votación, en principio lo de los va a quedar así, ellos tienen territorio y, bueno, mañana, ahora, cuando, si sale mayoritariamente que sí, pues decidimos si echamos ya ahí, que creo que será que sí. Perdón, ¿En Sí. ¿Los pares? Sí, cuenta con nosotros. ¿Los Gea? Sí, lo drip. Drip. <risa> Perdona, que la había cambiado la tecla. Yo quiero apuntar una cosa. Eh, nosotros en las clasificatorias nos da igual que venga Legio, que tiene muchos tier 10, pero en las clasificatorias nos vamos a dar de leches y para agarrarnos vais a tener que, que comandar bien y jugar bien. <risa> Entonces, Va a saludar aquí un día. no sé, el territorio será... la mañana el que llega aquí es suyo. Eh, Esto, eh, aunque bien, os peleéis, como mucho gastaréis algo de dinero y algo de créditos y que gane, será <risa> que tenga el mejor día, o sea que total. Eh, <risa> perdona, un momento, mira, escuchar, eh, nada nos cuesta abrir abrir perdón, un un plan abajo en el en el chat, abrir un chat. Eh, y estaríamos conectados, solamente lo tendríamos los comandantes y tenientes comandantes o comandantes de campo y uh -huh. así estaríamos en contacto en abrir un canal en el bot y estaríamos en contacto todos los días y ahí, ahí decidiríamos si tendríamos un contacto más rápido que meternos en el en uno o en el otro, sino todos los días se si abre ese canal, que lo proponga un nombre y una contraseña el cual lo tenga eh, los comandantes de campo, que son los que van a echar la ficha Y por ahí teníamos un contacto más directo que el ir metiéndonos por por Raikals y por TS y tal, ¿qué os parece? Pues sí, sí. Está muy muy bien. Salud, sí, Saludos. se decida Salud, un nombre bien. para el canal y una contraseña y ya está. Afirmativo, esa es la propuesta. Decidimos si decidirlo. os parece después de la votación. Ok, sí. Sí. Venga, sigo y con y ella, ¿vale? Sigue, eh, sí, ¿Los birra? Birra se apuntan. Eh, Miura. Nosotros ya sabes, somos los que estamos sí, el tema y yo, bueno, yo Tengo que preguntarlo de todas formas para claro, que claro. todo el mundo. Eh. MRC. Eh, nosotros somos seis, no podemos hacer nada de momento. De acuerdo. Eh, los on. ¿Eva? Eh, yo pienso que lo haremos, pero podríamos hacer entre tres, cuatro semanas, seis semanas. Ahora, ahora, ahora no. Vale. Eh, no, a ver, un inciso Un inciso eh, Los que crean que no tienen posibilidades De pasar, por lo menos Como han comentado antes Pueden eh, otear estrategias Configuraciones de tanques, de enemigos O simplemente dejar pasar A, claro. a, un, a un A un clan De la coalición por, por lo más. A lo mejor le podrías explicar lo que no consiste, A lo mejor están las fichas Porque a lo mejor no lo sabéis y, y... Muy bien en qué sería el tema, explicarlo bien porque a lo mejor le viene alguien de nuevo. Por ello, se ayudar. tiene que hacer más aparte. Alguien que tenga dudas en ese sentido, se pase al ese de elegio y yo se lo explico. Lo mismo digo de GEA. Vale, eh. Isidro, pero de Dea. A ver, Dea echará fichas, Dea y Dea 2. Lo cual no creo que juguemos porque la gente trabaja, pata patatá. Hombre, si es un equipo extranjero.. Intentaremos darles 10 días Si en español, le dejamos pasar sea quien sea eh, Taiz no sé Si no lo he dicho eh, Taiz, eh, nosotros vamos a echar estaremos fichas todos los días No sé si vamos a jugar todos los días o no Jugaremos el mayor número que podamos Porque bueno, la gente trabaja como pues, nos pasa a, mucho, a mucha gente Y trataremos de estar el mayor número de días posible Pero cuando tenemos el equipo completo eh, Chicos, a vale, lo mejor eh, No vamos a dejar pasar a nadie si se llega a un territorio o lo que sea, pues eh, hay que pasar hacia adentro, que no sé si se llega o no, pues hombre, entonces tendremos que ceder el desembarco al que venga atrás, sin ningún problema. Pero nosotros si en la eliminatoria no vamos a dejar pasar a nadie. ¿no? Eso ya he comentado que es cosa de cada clan, ¿vale? A ver, yo nosotros en principio en eliminatorias eh, no, pero en una landing si llegamos y topamos con, yo qué sé, por decía algo, ve, va, va... Eh, el que haya, pues no hay problema ¿vale? Se puede entrar después y se puede echar una mano igualmente después Pero eso ya repito, depende de cada clan lo que quiera hacer Estamos simplemente diciendo si vamos a copar un, un territorio, o sea un desembarco Los clans españoles e intentar tener más posibilidades para que alguno llegue a la final Es simplemente esto dado que se está votando Luego ya si queréis, como ha dicho antes, con el canal de comandancia que se pueda crear Si se quiere comentar otro tema, montar una reunión, se monta, o sea que no hay problema. Nosotros mañana no la echaremos, eh, seguramente, porque hasta que no comentemos con el clan eh, lo que hemos hablado en la reunión, no queremos hacer las cosas, eh, en fin, sin contar con, con nuestra gente, pero yo creo que a partir de paso mañana vamos a contar con una ficha de dais. En principio no creo que haya ningún problema. Eh, sí, sí, solo... Pondremos dos fichas de las nuestras, las pondremos en dos territorios diferentes que, que quedemos de acuerdo, ¿vale? De acuerdo. ¿Y España? A ver, eh, nosotros somos pequeñitos, de momento la ficha la tenéis, ¿vale? No tenemos mucha idea de cómo va, ya hablé con Cortés para que nos explique. Y lo que sí aviso, a ver, no vamos a dar guerra porque somos pequeños, pero sí que nos puede interesar el tema de a lo mejor concentrar la batalla, presentar prestar batalla para ver cómo va, cómo se funcionan la y historias. Lo que sí, tenemos idea, aunque tampoco se haga muy bien, de ahora que va a entrar el torneo este de hasta tier 6, eh, hasta 8, de por lo menos presentarnos. Y ahí sí que ya, no sé si vais a mantener esto o no, para ese torneo o... Eh, o, o eso va ya. a ser sí, otra reunión. Sí, sería interesante vale. llegar la semana que viene para hacer la reunión sobre el tema vale. de las campañas. Vale, o sea, para las clangos normals, la ficha la tenéis y sin problema posiblemente pasar bien. o incluso nos presentemos con tanques pequeños para que no sea una gran pérdida, pero por lo menos ver cómo funciona. En el torneo ya no os garantizo nada, porque a lo mejor la gente, aunque sea me eh... interesa o, o déjame, eso, ¿vale? déjame que haga un inciso, por favor. Eh, en, en los desembarcos, hasta la final, los tanques que se destruyen no se pierden. Se pierden no cuando sé, ya luchan... Pero, ah, vale. pero yo no me voy a presentar con 10 Tier 10, que te puedo joder uno, dos, o lo que quieras, o cualquier historia, o lo que sea. ¿Entiendes? En y la eliminatoria no hay problema, problema. pero es, es igual. En el último caso que... Pero puede interesar simplemente ver para cómo funciona la, y la gente y, y ya está. Ese programa con una solo le he luchado por Atlantis. No si es uno nuestro, el que tiene la, el, el territorio, pues entonces es que ahora no hay que decir si es el único territorio que tiene, pues habrá que ceder ese <risa> que continuar defendiendo de él y si ya tiene territorio interior, él cederá para que no pierda tanque el que entra detrás. Mm -hmm. Eh, bueno, Correcto. creo que si no me dejo a nadie Me quedan los Beck eh, Water sí, nada, bueno, Nosotros ahora estamos tierra adentro Yo, si los caemos del mapa eh, Tiramos las fichas, no hay problema Yo siempre he estado a favor de una Unión de clanes españoles Para conseguir objetivos entre todos Y tal, hacernos fuertes como hacen en otros países Pero yo Es que joder, mejor de ser el malo Pero insisto de verdad en que los clanes muy pequeñitos Que no reunáis equipo competitivo Si queréis competir Intentar conocerlos entre vosotros y yo os, os recomendaría fusionaros entre vosotros para poder llegar a tener un equipo para poder competir o sea, y luego también, muy importante compartir tácticas, eso también es súper importante voy a hablar yo con Peña en mi clan a ver si podemos pasar algunas redes y así pilláis alguna, algunas tácticas y tal Bueno, pues de creo, de... es que al final yo digo por, por experiencia que los clanes que no logran pillar un desembarco por, su propio, por sus propios medios que son autosuficientes no son competitivos y realmente es que no... Claro, igual un día quedan claro. un territorio pero pues, se van a caer al día siguiente Está claro, pero se trata de ayudarnos entre todos para dar más opciones a esos claro. Claro. Creo que te pero pero ¿Por qué, porque si, si os podéis fusionar entre vosotros y competir a nuestro nivel Yo no quiero fusionarme con nadie, nosotros hemos tenido el territorio, de mejor o peor manera, hemos encontrado ah, bueno, bueno, mapa. Yo me refiero a clanes muy decir, si se fusionan entre el sí, ellos pueden competir. Que sí, pero lo que te quiero decir es que eso siempre nos va a quitar enemigos que a lo mejor se quedan fuera del reparto de, de desembarco, que pueden ser peligrosos. O te dice la táctica, sí. o te, la o te, te dice la táctica. mira, utilizar. este ha entrado y te ha campeado con estos aquí, ha entrado en RUF por aquí abajo y tenía dos artillerías y tal. Y más o menos ya sabes lo que hay. Perfecto. Sí, claro. Pero mejor que tres clanes, que lo máximo que puedes hacer es decirte la tática de enemigo, prefiero un clan que igual le gane. Pero lo que intentamos eh, es, pero es, si es no que si no existe... La medida un de lo que pueda eh, aporte una ayuda. Perdón sí, un momentito, no, porque los eh, bat no han votado. Me los he saltado yo y digo sí, y pulvad, pues, sí, vale. Sí, va, sí, va, no, va, no, va, no solo no, que no. sí, sí. Cuentan con nosotros. Eh, perdona, ¿eh? No, sin no, problema. problema. Vale. Eh, bueno, no, en, yo en, en, principio ahora... ha sido, en principio ha sido todo bastante unánime, ¿vale? Eh, yo creo que como principio de algo, pues ya es importante que hayamos llegado a un acuerdo, aunque sea pequeño, pero que hayamos llegado a un acuerdo, ¿vale? Eh, no sé quién lo ha dicho antes, sería súper eh, importante. Me quedan, me quedan, me dicen que me quedan los los.. No, creo que han votado, ¿no? Todos. ¿Habéis votado todos los planes? Bueno, en silencio supongo que eh, dice que. Basa 69, tú tienes imagino que tienes un listado de todo lo que está, ¿verdad? Eh, sí. Basa eh, 69 a lo tienes como sí, como no. Como sí, sí, los sí los no, no. Acabo acabo ¿Me, me han confirmado que sí, vamos, si no vale, me dicen vale, lo contrario. Vale, vale. Eh. Dime, Perdón. Ah, que bueno, que bueno, me dice sano que se ficha y que se presente quien se presente y ya está. Y nada, que pues echaremos fichas. Ya, eh, Eva. Eva, procura, procura meter tanques porque si no hay tanques suficientes para las fichas que he echas, te las penalizan con más tiempo, ¿eh? ¿eh? Hay 35 tier 10, pero no sé. Si Por eso quiero hacer una lista de los que pueden por la tarde, porque creo que es a, a las 8 y media, y media ¿no? Sí, tiene Puedes... Eh, Puedes entrar mucho con, hacer... con un 7. Yo he entrado en Clan wars alguna vez con un tier 4. Cuando sí, sí, nivel sí, sí, lo... No pasa nada, sí. Exactamente. La sí, cosa es llenar los 15 huecos. Más Por el, el... Da, no pasa nada. ¿Qué, qué es lo eh... que penaliza más a partir de tier 6? ¿Dices cómo? No, eh, oh. tú si echas 15 fichas y entran 5 tanques, las otras 10 fichas te las penalizan. Ah, claro, claro, no, no, eh, sería, seguramente puede ser que entre 15, pero claro, a, como será novedad, supongo que poco a poco para ir diciéndoles que entren a esta hora, pero claro, no quiero hacer un poquito de reunión, una lista para que lo sepan, porque es que ¿Qué? no sabrán nada, somos 84, pero quizás activo 60 o 65, ¿Qué? o sea que tampoco es decirlo, y entonces, Si te digo tres o cuatro semanas, pues igual para la semana que viene, no sé. Yo, para cerrar un poquito esto ya, y sí, sí, yo me eh, os pediría que alguien lo ha dicho antes sobre todo, eh, que aparte de que lo que os he dicho, ¿vale? que es súper importante, que se haya llegado a algo, ¿vale? cosa ya difícil, es que no sé, que la semana que viene intentemos montar otra para el tema de las campañas, ¿vale? Que también va a ser súper importante porque ahí sí que puede ser que podamos estar ya todos más apiñados. Y no tengamos que abrir brecha de, de, de, de salida ¿Vale? Eh, eh, por parte mía eh, Estoy encantadísimo que hayáis estado todos aquí Que para mí es un detallazo importante que, que lo hayáis querido montar aquí también Y todo, y el interés que habéis mostrado ¿Vale? Eh, si alguno ya quiere acabar el, por, por finalizar, lo que sea pero Simplemente daros las mucho gracias mucho. En nombre de Lea por, por, por haber venido Y muchas gracias más aún pues, Por haber llegado a un acuerdo a todos Y mañana pues ponerlo en práctica Te ven, pero espera. Entonces, ¿dónde aplicamos? ¿Dónde, aplica Perdón, en, ¿Dónde en 13, aplicamos? Perdón, ¿dónde Creo que ha dicho en el territorio mm. que tienen los BEA. Sí. Allí más Ahí os he puesto el link en la pestaña vale. de Vale. Eh, si, si les parece bien el que quería poner dos ataques, no sé, es un comentario. Me imagino que será lo más lógico. El ataque entonces todo el mundo tiene que poner en sen o este o sen, Y vamos a poner una segunda ficha, la ponemos en la de la izquierda, en, en Masadrán. Si pues Sí, sí en bueno, sí, más allá de tener trabajo a los Vale, pues sí, eh, se los quiero decir, porque todos ponemos en TSEN y el que tenga un no, segundo bueno, ataque, si quiere que lo pongan más atrás. ¿Le parece bien? Uh -huh. Por mí, bien. Vale. Y así, si hay más gente que tal, pues seremos también bastantes ahí en... Yo ya de hecho las tengo aplicadas ¿eh? en Tiencen y en la otra, ya están aplicadas para mañana, ¿vale? Muy bien. Entonces el canal este que os propongo, pues podríamos ponerle el nombre Españoles Unidos y la contraseña Españoles. Y por ahí pasarnos información de todos los días por si hay que variar algo o alguien te proponga algo. Ponle el nombre de unión de clanes españoles. UNE. O UNE. Que lo cree para... cualquiera, claro, el primero que entre, que lo cree. Y de ahí sí. pues, nos damos los buenos días, buenas tardes y lo deja abierto todo el día. Canal que, no, que se llame España es nuestra y, y, y, y. No, es, es la contraseña española, por ejemplo ¿un canal dónde? ¿Dónde? ¿Me he perdido ¿Un en el bot, en el bot. Aquí, sí. aquí en el bot un canal donde estemos todos en contacto y nos vamos pasando información y si, como dice el compañero que si tenemos que echar una ficha a un lado y a otra ficha, pues la echamos Okay. O sea, aquí por ejemplo, Baleares a mí me encanta. Nosotros llegamos ayer a semifinales y por una metedura mía de pata no llega a la final, pero es un mapa visto? que... Por eso tomamos nosotros un clavo. ¿Qué nombre ponéis al canal al final? UNE. Y la contraseña por español o españoles, lo que queráis, españoles. Creadlo ya, si queréis, ¿eh? Cualquiera que lo cree, como tenemos la contraseña y el clan, podemos ir entrando y ya está. Y ahí los comandantes del campo que se pongan de acuerdo... Y también tenemos contacto diario En reuniones y demás Y un pedazo pues... inciso que le voy a dar a Eva Eva, eh, GA2 eh, Solamente son de tier 5 a tier 7 Y están echando todos los días Una clan wars Y les sirve clan han creado, que... creado. <coughs> bueno. eh, Entonces tienen eh... unos cojones como puños Quiere decirse que los chavales, los chavales A más de un clan se los han cargado Jugando no, al vamos. ratón y al perro Quiere decirse que han llegado a cargar Perdón el Cune eh... Españoles. De, eh, u de UNE, ¿no? UNE, sería, claro. Gracias. Claro ¿Cuál es bueno, la, la contraseña? Españoles. españoles. O españoles mismo, nosotros Pero, no, además, nos lo guardamos todos. A ver, un momento, ¿españoles o españoles? Españoles. Españoles. Bueno, yo, yo estoy dentro del canal también, señor... Claro, sí. Pues muchas gracias a todos y, y espero que sí, sí, sí. se ha sí, sí. prometido el tema, de acuerdo, de, acuerdo. de arriba España. Eh, de arriba yo, a España. de todas maneras, señores, eh, luego iré a pediros el TS o el like, que lo tenga porque pondré un link aquí en el canal de comandancia, pues si algún día el comandante nos importa, que pueda pasar para deciros algo en concreto o algo. Ok. Ok, pero de acuerdo, no. el nuestro ya tenéis registro, estáis en vuestra casa, ¿vale? Cuando queráis venir, sois bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. gracias. Igual, gracias. gracias. Venga, señores, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas buenas noches a Saludos a todos, señores. Se ven, te pongo aquí abajo el canal de Virra del Rey, ¿vale? Vale. Oye, la próxima unos pinchitos, ¿eh? No nos han invitado a nada. Es que el, el, el, cat, el catering nos ha fallado, ha llegado tarde. Ha lo, lo sentimos. Nada, el, el casca y el brigade se lo han vato. Se lo han tumbado. Muy buenas. Yo me marcho allí con, oh, sí. con los míos, que tendrá ahí más a que da una. Venga, hasta luego. Pero, eh, oye, oh. eh, damas, caballeros, ha sido que... un placer compartir con vosotros esta sesión. Igualmente. Venga, hasta mañana. Un saludo. Un saludo. Adiós. Adiós, que Yo me estoy esperando. A ver si al final caerá alguna cervecita o algo. Un chicho de... ¿Qué pantalino? ¿Cómo va? Ahí estamos echando brazos partido. el El último paga, que no se vayan. Al final, ¿qué es? ¿Ahí estás corriendo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿A quién se lo dice? A ti, a quién, estoy hablando contigo, mujer. Ah, mm ¿de qué? Por ahí, no? Sí, bueno, creo que recordar bueno, que me tengo aquí, que